Bueno, ¿cómo viviste esta fiesta del básquet, Y en este caso? Bueno, con victoria, inclusive. Bueno, la, la pasé muy bien, muy contento. Es mi primer juego de las estrellas, así que estoy muy contento de, de pasar una noche juntos a tantos jugadores de la liga, tantas leyendas, así que estoy muy contento de compartir este momento. Bueno, y en lo personal, una temporada extraña, ¿no? ¿Podemos decir qué balance haces vos de lo, de lo vivido, ¿no? En la ACB. No, para mí no fue extraña. Eh... Yo terminé muy contento con la temporada que hice, fui de menos a más y la terminé muy bien. Así que estoy muy contento y bueno, tengo que seguir mejorando día a día para seguir manteniéndome en Europa. Bueno y ahora cam cambio rumbo el Zaragoza, ¿qué expectativa? Las expectativas son la máxima, eh, con muchas ganas. Es un equipo que lleva semifinales, eh, tiene un proyecto muy serio, así que. Estoy muy contento que confíen en mí y, bueno, y aprovechar el momento. Bueno, ¿y ¿Cómo estás tomando eso de las pruebas en la NBA? Volviste a un, a un campamento de NBA, en este caso de Toronto, ni más ni menos. Bueno, estoy muy contento que equipos como Toronto se fijen en mí para compartir unos días de entrenamientos. Así que muy contento y muy feliz y tengo que seguir trabajando para el día de mañana. ¿Habrá futuro NBA después de haber pasado por Dallas? No lo sé. Eh, hoy me enfoco en Europa, mi deseo es mantenerme ahí y después si llega la NBA llegará semana de selección también, linda manera de cambiar el chip y linda manera de prepararse para cosas importantes, Panamericano y después Mundial Sí, sí, creo que tenemos un compromiso muy, muy lindo con los Panamericanos y el Mundial así que también, como te dije antes, con muchas ganas muchas expectativas y para afrontar este compromiso y bueno hay que entrenar muy duro. Hay mucha ilusión fuera del baje gente del ambiente relacionada también con respecto a lo que puede generar esta selección ¿Cómo lo viven ustedes? Si bien es cierto que todavía no se volvieron a juntar Bueno, tranquilo, tengo que vivir tranquilo eh, sabemos que somos un equipo joven, que es nuestra primera experiencia de un, de un torneo tanto como un mundial, eh, tan importante. Así que tenemos que ir con, con confianza, con, con ganas y estar muy concentrados. Gracias Nico y lo mejor. Muchas gracias.